Taller J. Galdames. Torno, soldadura y todo tipo de estructuras metálicas. Fabricación y reparación de piezas mecanizadas. Maquinaria agrícola e industrial. Población Soberanía Norte, calle Caupolicán, sitio 23. Fono 979 35 9032. Facebook Taller J. Galdames.